El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo al chanchito, hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana, justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción hoy hoy oy, oy, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, quiero madrugar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 El otro día la vaca ya no quiso madrugar y le dijo a la oveja hoy te La oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Ya no quiso madrugar, le dijo a la gallina, hoy te toca a ti cantar, muy cantano a la mañana, justo antes que salga el sol, todo el mundo despertaba escuchando esta canción.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 I'm